La comunidad Witoto, Creación Un fantasma Nada más existía El padre tocó una quimera Cogió algo misterioso Nada existía Mediante un sueño el padre Nainuema retuvo la quimera y la pensó para sí Ningún palo había para sujetarla Con un hilo soñado sujetó la quimera mediante el aliento Buscó el fundamento de la pura quimera pero no había nada allá, algo vacío estoy enlazando, nada existía allá, luego el padre siguió buscando, tanteó el fundamento de esa cosa y buscó el sitio vacío y engañoso, el padre enlazó lo vacío con el hilo soñado, le pegó la goma mágica, Arebeike, lo sujetó con un nuevo sueño mágico, Iseike, cogió el fondo iluso y lo pisó repetidas veces se sentó en la tierra llana soñada y la niveló pisándola. Tenía la tierra quimérica en su posesión, luego escupió su saliva. Se sentó sobre esta tierra imaginaria y le puso encima el cielo, el cielo azul y el cielo blanco. Después hizo Rafuema en el mundo subterráneo, tras largas meditaciones, este relato para que nosotros lo lleváramos arriba, a la tierra. Luego nacieron en la tierra los grandes árboles de la selva, y la palma canaguche llevaba frutos para que nosotros tuviéramos que beber. En el agua del padre crecieron todos los árboles y enredaderas. Él solo creó la cigarra, además al mono churuco para que comieran los árboles, al mono de maíz que por esto abre los frutos, al tapir que come en el suelo los frutos, a los jabalíes grandes, al guara al borugo para comer la selva y a todos los animales y al Tintín. Él solo creó. Él creó al armadillo que nació con un refuerzo en el hombro. Él creó al armadillo gigantesco, y a todos los animales como Nutria, que come pescado, y a la Nutria pequeña. Él hizo a todos los animales como el ciervo y el chontaciervo, y el los hormiguero grande, y envió al los hormiguero pequeño. En el aire creó al águila real que se come los churucos, creó al Sidji, al picón, al papagayo cuyodo, al arara rojo y a todas las aves, a la perdiz, los pavos seifoque y ferebeque, al vaquita, al chilanga, al buitre y al águila, creo todas las aves, el pico, los pájaros sidji, el jocomaike, la grulla, la golondrina, el patilico, el papagayo sarok el comugenero, el burro, el arara verde, el cuicudio. Las palomas Fukugi y Fukaiko, el Siba y el tuyagi, creo el garrapatero, el pájaro vaca, al pato, al murciélago, al colibrí, al yiviyuse, al siada, al irina y a los simeguisinios. creo la rana grande y pequeña que viven ahora en el agua. La avispa cortó nuestras colas. Antes todos la tenían. También nosotros teníamos colas. La avispa le cortó primero la cola a la rana, después a los hombres, y cuando se hubo cansado de cortar tantas, el resto de los hombres se convirtieron en monos chorucos, que antes también eran hombres.